Eh, porque comienza en un ratito la reunión con los dirigentes de la oposición y el gobernador Sergio s i l i o t o Nosotros, la prensa, estamos en la entrada, el hall de entrada del, del salón de, de acuerdos de Casa de Gobierno, esperando a ver si、eh, lo que va a hacer el gobierno provincial a través de sus representantes es preguntarle a cada una de las personas que representan a los partidos de la oposición si, pueden, si nosotros podemos hacer imágenes y una foto、eh, de esta reunión. Si todos, todas las personas que están adentro están de acuerdo, vamos a entrar a hacer una foto. Eso es lo que recién nos dijeron. Todavía el gobernador no se sentó en la, en la cabecera de esta, de esta mesa. Pero vimos entrar a gente de los diferentes partidos que, que integran la oposición, pero también、eh, Unión por la Patria. Y entre esos entró Victoria Guala, María Laura Trapaglia.、Eh, el que no podía entrar hasta en primer momento era. Eh, Arduain, Martín Arduin, el diputado nacional, que finalmente después le hicieron un lugar para que ingrese, pero hay, este, par, hay este, representantes del humanismo, del socialismo, de la Unión Cívica Radical. Está justamente el presidente del Comité Provincia, Federico Guidugli, que llegó junto con Martín Arduin. Así que la reunión va a comenzar en un ratito. y v a n a ocupar todas las sillas que tenían previsto, porque en un momento entraron todos, todas las personas de un momento para otro. Y el único que quiso hablar de la oposición, después de este, insistirle un poco, fue justamente Arduain.、Eh, habló de todo un poco, defendió, por supuesto,、eh, el gobierno de Javier m i l e i volvió a reiterar que no es parte del gobierno, que j u n t o por el Cambio no es parte del gobierno, que quiere debatir todas las leyes. Que es, que es oposición y que no es oficialismo, y también hizo una comparación media ridícula respecto al、eh, Estado y las personas. Dijo que el Estado es la jaula y que el pajarito que se vendríamos a s e r nosotros, cuando salimos, tenemos libertad, nos asustamos y volvemos a la jaula. Escuchen la nota,、eh, aunque sea un ratito, porque fue bastante larga, para conocer conceptos, pero también para un poco ridiculizar toda esta situación. A ver. Bueno, convoca el gobernador,、eh, como diputado nacional、eh, vengo, pero bueno, era dos por partido, así que no voy a poder estar con ellos. Pero bueno, escucharlo, cuáles son las preocupaciones, me imagino que tiene muchas.、Eh, la Argentina está viviendo una situación difícil, el gobierno anterior nos dejó muy complicados.、Eh, el presidente mi ley, que lo votó el 56% de, la, de las personas, viene con cambios muy contundentes, muy debatibles algunos. Y bueno, quería ver cuál era la postura del gobernador. para El martes empiezan a tratarse en las comisiones、eh, todo el DNU y, el, y la ley ómnibus. Y quería ver cuál era. ¿cuál el... No, tenemos todo para debatir. Tenemos mucho para debatir.、Eh, acá se, se, se cambia con 70 años de, de, de una forma de gobernar、eh, donde el Estado se ha metido en, en, en todos los lugares. Y mi ley viene a proponer、eh, libertad. Y la libertad indudablemente asusta. Después hay muchos temas puntuales. Cuando se, se aumentó el 15% de retención a las economías regionales, eso generó mucho ruido. Más allá de que uno entiende la situación que estamos viviendo, estamos al borde de una hiperinflación y hay que ver cómo se sale, hay economías que directamente no pueden soportar ese 15% y con buen tino el Gobierno Nacional dio marcha atrás. Ejemplo, la lechería. Martín, ¿crees que la libertad, esto que vos planteás, asusta o perjudica a la mayoría de la gente? No, no, yo defiendo la libertad.、Eh, lo que pasa es que estamos mal acostumbrados y es como cuando vos, un pajalito, lo tenés muchos años en una jaula, le abrís la jaula y vuelve adentro. Hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse a hacer las cosas por, por uno mismo, a valerse por uno mismo y el Estado se ha metido en todos lados. ¿La jaula sería el Estado para vos?、No、sé. Puede ser, puede ser una, una comparación. Por ahí las comparaciones son puede malas. ¿Puede ser una protección eso? Sí. Por eso mismo.、Ajá. Sí, sí, sí, depende cómo vos lo tomes. Sí, bueno, sí, indudablemente. ¿Cómo En este a s o c lo tomas? En, en este caso, digo,、eh, en estas situaciones, donde la devaluación impacta sobre los que menos tienen, no sobre los que más tienen. Las comparaciones son odiosas. Vamos a volver al, al, al punto de partida. La situación de Argentina es muy complicada. El gobierno nacional que se fue dejó índices de pobreza. Eh, sin futuro, por algo lo votó la, la gente, no es, no es que se impuso, se impuso sin campaña política,、eh, rompió todos los códigos de la política. Fíjate que no vino nunca a la Pampa, no puso un afiche,、eh, nada, y sin embargo los pampeanos lo votaron. Por algo lo habrán votado, o sea, hay un descontento y una falta de futuro. Con respecto a tu pregunta, y sí, hay una incertidumbre, hay que ver cómo nos reacomodamos, las economías regionales, el comercio.、Eh, acá es un, un, un empezar de nuevo y uno lo que trata de hacer es cuidar a todos de la mejor forma posible. Yo creo que nadie busca el mal de nadie, pero claro, claramente este, está haciendo mucho ruido. ¿Premio Sortivo s un a u t n t i c o e m a ¿Por qué n e n t e n la reacción de la gente? Pero claro, porque vos pensás que tenemos un 40% de, de, de pobres. Teníamos, hoy debe ser más. Una, con una inflación del, del 30%. La esperanza, que yo hablo igual que ustedes con muchísima gente, es que esto dure lo menos posible y no nos vayamos a algo peor que podría ser una hiperinflación con despido, con cierre de empresas. Entonces, todo el esfuerzo que se está haciendo y que estamos haciendo los legisladores para tratar de acompañar este proyecto nacional, que no es nuestro gobierno. Nosotros perdimos, igual que, que, el, que el peronismo, perdimos. El que, el que gobierna es mi ley y la libertad avanza. Patricia Burrich l le bajó alguna directiva. No, no, no, no.、Eh, no, no somos parte de este gobierno. Tenemos algunas personas muy importantes del, del PRO en el gobierno, pero no, no, el PRO no está gobernando. Nosotros estamos como oposición tratando de acompañar en todo lo que se pueda e l gobierno nacional.、Pero、¿Respaldaron el proyecto en el Balotá, digamos? Sí, sí, totalmente, fui el primero. Por、sí, decir, sí, sí, entre los dos modelos. Ninguno,、eso. ninguno. Entre los dos modelos, hoy podemos estar mal, pero lo peor sería el kinerismo o masa con el plan Platita. Vos p e n s á que muchos de los problemas que tenemos hoy. Y hoy el gobernador se va a quejar que no le llegan los dineros de la Pampa, fue por la ley de, de ganancias que Massa impuso, que el gobernador acompañó y ahora está reclamando a Nación o yendo a la justicia porque no le llegan los i l í c e i c o s participados. Sí, sí, bueno, pero que se haga cargo mil leyes.、Eh, Martín, ¿cómo i m a g i n a s a un intendente de un pueblo de la Pampa que está preocupado porque la coparticipación no le va a alcanzar ni para la mitad de lo que hacía después de la devaluación? Los intendentes y la Pampa, y el gobernador lo dijo、eh, cuando presentó el. asumió el, el, el 10 de diciembre,、eh, que la, el presupuesto era、eh, manejable, que no iba a haber eh, eh, grandes ajustes,、eh, se metió mucho con. con, con dijo presupuesto responsable. En buena hora. Para resistir.、También. En buena hora.、Uh -huh. En buena hora. Nosotros necesitamos, más allá del gobernador, es que cada intendente, que cada gobernador, que el presidente sea responsable de esos presupuestos porque son los bienes del pueblo. Así que en buena hora, yo creo que los intendentes la vienen peleando muy bien. Yo recorro toda la provincia. No están con grandes problemas sociales,、Yo、creo que los, los problemas sociales son más de ciudades grandes, cuanto más grande la ciudad, más. Este, pero los intendentes, hasta ahora lo veo bien, pero ya te digo, todos con la esperanza de que esto se ponga en camino rápidamente. Pregunta, ¿sí? Bueno, hasta, hasta ahí, hasta ahí la, la, la entrevista con Martín Arduino fue mucho, mucho más larga, habló de otros temas, se trenzó con, con algunos otros periodistas de otros medios, queríamos reflejar eso.、Eh, la reunión comenzó porque recién salimos. De hacer unas, unas imágenes, una, unos videos y una s fotografía, s junto con nuestra compañera Dagna Feiduti. Así que esta reunión comenzó. Vamos a ver cuando finalice qué les dijo el gobernador y, sobre todo, qué se llevan、eh, de preocupación real、eh, los representantes de la oposición, donde ahí en esa mesa la gran mayoría de ellos han apoyado a Javier m i l e i